Segundo libro de los Reyes, capítulo 14. En el año segundo de j o á s hijo de Joacas, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de j o á s rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años, y veintinueve años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho j o á s su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, Conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No matarás a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. e s t e mató a s í m i s m o a diez mil edomitas en el valle de la sal, y tomó a c e l a en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías, Envió mensajeros a j o á s hijo de Joacas, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: Ven para que nos veamos las caras. Y j o á s rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió j o á s rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además j o á s rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de j o á s hijo de Ocosías, en Bet-Semes. Y vino a j e r u s a l é n y rompió el muro de j e r u s a l é n desde la puerta de e f r a í n hasta la puerta de la esquina, cuatrocientos codos. Y tomó todo el oro, y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes, y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó j o á s y sus hazañas, y cómo peleó contra Masías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió j o á s con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y a Masías, hijo de j o á s rey de Judá, vivió después de la muerte de j o á s hijo de Joacas, rey de Israel, quince años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a a s a r í a s que era de dieciséis años, Y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. r e d i f i c ó él a Elad, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. El año quince de Amasías, hijo de j o á s rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de j o á s sobre Israel en Samaria, y reinó cuarenta y un años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de a b a t el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de a m a t hasta el mar de a r a b á conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de a m i t a i profeta que fue de g a d e f e r Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, Ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de j o á s Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y Amad, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo.